denuncian que no funciona el transporte escolar en la escuela 524. Las familias denuncian que el transporte debe ser garantizado por el municipio y su ausencia hace que muchos niñas no puedan ir a la escuela. Los estudiantes que concurren a diario al establecimiento educativo son personas con diferentes discapacidades de Abasto, Melchor Romero y Los Hornos. La comunidad educativa realizó varios reclamos sin tener respuestas concretas. La tarifa de luz aumentará un 14% en la plata. El gobierno bonaerense anunció un aumento del 14% en la tarifa de luz que pagan los vecinos de La Plata en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires a partir de julio. El incremento, que alcanzará la mayoría de las pymes de la provincia, incluye a los usuarios de las cuatro distribuidoras reguladas por la provincia y alrededor de 200 cooperativas que se encargan de prestar el servicio a varias ciudades. Además aclararon que aquellos que perciban tarifa social tendrán un incremento del 7,7%. Un servicio que informa más cerca. Realizan operativos de vacunación COVID en los barrios de La Plata. Esta semana se llevará a cabo diversos operativos de la vacunación anticoronavirus en Villa Elvira, Los Hornos y Romero, Tolosa y Altos de San Lorenzo. Hoy se instalarán desde las 10 de la mañana en 142 y 77 en el barrio 2 de Abril de Los Hornos. Además se recordó que primeras, segundas y terceras dosis son libres desde los 3 años, mientras que la cuarta dosis era libre para mayores de 18.